Un gusto recibir al ingeniero agrónomo Mariano de la Vega... ...que pertenece a INTA... Eh, ...los alberenses hemos tenido eh, el, el gusto, eh, el privilegio de que INTA... ...una de las instituciones más prestigiosas que tiene el país... ...reabriera su oficina en nuestra ciudad... ...y eso fue allá por febrero de este año... ...y, y eh, se insertó rápidamente en la sociedad con distintos eh, cursos y demás... Y desde hace un tiempo a esta parte, el ingeniero Mariano de la Vega... ...viene a brindar asesoramiento a los productores. Eh, y es una oportunidad esta para llegar masivamente a ellos y a la comunidad en general. ¿No es cierto? Bienvenido, muchas gracias por venir. No, al contrario, gracias a ustedes eh, por haberme invitado y saludos a toda la audiencia. Y este, realmente el, los conceptos que usted comentaba son básicamente el objetivo y damos la decisión por parte de INTA de, de volver a, este, a trabajar en todo el territorio de General Veal eh, para nosotros realmente es un, un desafío y particularmente eh, para mí eh, habiendo trabajado en forma independiente en la zona hace unos años eh, conozco productores conozco colegas eh, creo que es una, una este, un partido en una zona ganadera en algunos sectores muy poquitos agrícolas, pero que realmente hay muchas cosas por hacer y bueno, el INTA está para, para colaborar, ayudar, transmitir conocimientos, experiencias eh, a productores pequeños, fundamentalmente pequeños y medianos pero estamos abiertos a todos los productores, ya sea productores este, de mayor escala, con ganaderos con superficies o cantidad o número de, de, de vientres o recría o invernada en algunos casos y toda la tecnología que hoy está disponible eh, y que el INTA viene desarrollando hace muchos años y actualizándose, eh, trabajando con eh, facultades, eh, universidades, con eh, digamos organismos privados, de productores, o sea, la del CREA, yo también estoy trabajando en la Facultad de Economía de Azul, y bueno, trataremos de hacer equipos multidisciplinarios donde el objetivo fundamentalmente eh, brindar soluciones al productor en el marco de nuestra en eh, nuestro país en nuestra este, economía agropecuaria bueno luchando junto a ellos y estando disponible en todo sentido eh, gracias a que este proyecto finalmente se hizo realidad ¿no es cierto eh, veníamos luchando y bueno por él y finalmente este se concretó Eh, la gente que está a, a cargo y va a estar está todos los días en la agencia, realmente es, son este, personas y técnicos muy capacitados con muchísimas ganas de trabajar eh, el INTA tiene una, una digamos una pata social muy importante eh, de colaboración que a través del programa de prohuerta Huerta eh, y todos los programas que se acercan hacia los pequeños productores creo que va a para incidir muy positivamente en nuestro en el partido de General Belgrano. Dije nuestro partido buen casino. Pero bueno, eh, yo resido en Azul de hace 17 años. Yo vine de Buenos Aires, estudié en Buenos Aires, vine de Buenos Aires y realmente me siento muy contento de volver este a esta zona que desde estudiante trabajé eh, tanto en Alvear como en Tapalqué y en Las Flores y en otros sectores de acá de la cuenca del Salado. Así que, bueno, yo les agradezco muchísimo, eh, estamos a disposición, inclusive el grupo sabe que, aunque yo, hay días, solamente vengo los martes, pero bueno, cualquier duda o consulta eh, está dispuesto a recibírsela y después este de alguna manera colaborar, ayudar, lo que no se conoce, no se sabe, siempre se consulta, por eso tenemos organismos como las universidades y este el mismo centro de inta recordando que hay una página web de inta muy importante muy interesante donde pueden obtener información y bueno telefónicamente voy a través del mail o telefónico Hoy llegamos a, a todas partes ¿no? claro. eh, Mariano, eh, desde aquí Los productores precisamente reclamaron Por mucho tiempo la reapertura del INTA y, y es por eso que Está muy bueno que hoy nos haya visitado Porque por ahí la gente en el día a día Con todos los inconvenientes no toma conocimiento A pesar de que es difundido su presencia Hoy de, de todos los martes Y es un asesoramiento absolutamente gratuito así que tienen a mano, eh, así que sería importante que usted le diga qué tipo de asesoramiento, si es en líneas generales, eh, qué consultas le pueden hacer los los pequeños y medianos productores. ¿Cómo no? Bueno, este el Partido de General Graves es básicamente ganadero, ¿no es cierto?, en su extensión, pero eso no significa que hoy la ganadería es, o sea, es un sistema de producción de... Eh, y después también las pequeñas producciones, como pueden ser agricultura o porcinos, y en parte también se hace agricultura, aunque las fronteras agrícolas han avanzado y han desplazado un poquito la, a la ganadería. En cuanto al asesoramiento, bueno, mi especialidad es la sistema de producción ganadero, tanto de recría, cría, recría invernada, eh, también eh, tengo una especialización en tambo, pero en la tema agricultura también trabajo eh, en la parte de las zonas agrícolas, Eh, donde eh, digamos el partido azul que tiene un porcentaje de, de agricultura importante casi el 50% y donde habitualmente el cultivo por excelencia es el trigo eh, está siendo reemplazado por la cebada porque permite desocupar este, los lotes con anterioridad y poder sembrar soja soja de segunda no es un partido maicero y es partido que también se pudo hacer este cultivos como girasol, pero básicamente es triguero, así que lo que nosotros podemos colaborar, ayudarlos básicamente es todo el tema, tal vez por mi perfil, todo el tema y por la historia que he tenido aquí, eh, todo el tema de ganadería en, en toda su dimensión, tanto en lo que es, eh, digamos, la producción, las pasturas, verdeo, mejoramiento de pastizales naturales, eh, también trabajar en colaboración con los, con los veterinarios, hacer hacer un, este un, un dúo digamos un sinergismo muy importante donde el veterinario aporta lo suyo nosotros lo nuestro eh, también tenemos información para en ese tema también desarrollada por por los especialistas veterinarios de la cuenca del salado y bueno eh, también en cultivos eh, les puedo ayudar eh, cultivos eh, en masa y los que sean intensivos bueno no es mi especialización pero Pero bueno, este, de a poquito a poquito este, lo que nos falte eh, lo vamos a resolver. En cuanto a información existe, está. Y vuelvo a reiterar, lo que no sabemos, recurrimos a especialistas dentro de la institución que pueden de alguna manera eh, solucionar problemas o responder consultas. Así que estamos abiertos a todo lo que necesitan. Vamos a organizar eh, reuniones a partir del año que viene, tanto que tiene que ver con ganadería este si es necesario en la parte de bueno, vamos a hablar con tema pasturas perderos de invierno y bueno, será conservación, suplementación eh, todo lo que tenga que ver con ganadería y si es necesario con el tema de agricultura, con muchísimo gusto empezaremos a trabajar sobre el tema de, de cosecha fina eh, tanto cebada como trigo y tema de tambo también así que con muchísimo gusto los esperamos estamos dispuestos Eh, ...a brindarles el servicio que el INTA siempre tuvo disponible, abierto... ...con todo su trabajo, de investigación, desarrollo... ...al servicio de la comunidad siempre. Ingeniero, eh, se termina el año, eh, ¿cuándo lo reanuda sus visitas al eh, el año próximo? No, voy a seguir, este si me permite, <risa> y la agencia... ...bueno, si la agencia sigue disponible, eh, también voy a venir en enero... Tal vez en alguna semana de Fin de enero este Tome unos días Pero seguiré ¿En eh, qué horario de... atendé? Por ahora estamos haciendo los martes a, a partir de las 8 de la mañana uh -huh. Y si es necesario este, Digamos, las chicas están hasta las 4 de la tarde Yo no tengo ningún problema En seguir hasta las 4 de la tarde Inclusive después seguramente va a haber otro tipo de demanda Como que los productores vienen, consultan claro. Si no necesario ir al campo Ningún problema, nos encontramos Eh, vamos al campo juntos, este vemos este, en el lugar lo que se necesita, las propuestas, inclusive a nivel también se puede conversar a nivel de costos, o sea ya no solamente es la, la, la consulta en la oficina, sino que también la idea es, y creo que lo más importante es salir al campo. Eh, si es necesario, eh, por la demanda, por lo que realmente ocurra en, en el partido de Alvear, Venir en otra oportunidad, otro día de la semana, nosotros o yo personalmente no tengo absolutamente ningún inconveniente, estoy tratando también de ocuparme de la agencia, de, de la futura agencia de Tapalque, también estamos ahí uh -huh. eh, tratando de consensuar con la sociedad rural el municipio a veces no es tan fácil no, sí, sí, eh, también, no sí. tiene no es tan fácil pero bueno lo vamos a lograr así que quiere bueno. dejarnos o dejarle a los productores sus datos su mail sobre todo porque sí, creo que no. para interactuar sería muy importante si sí, le agradezco eh, el mail de INTA es eh, de la vega eh, con mi corto, por supuesto sí. de la vega punto mariano arroba, INTA punto go, come y, y si por algún otro motivo yo también estoy en contacto con mi otro mi otro mail es este mariano benjamín de la vega gmail.com mariano benjamín de la vega gmail.com yo puedo recibir los mensajes y mail que yo te necesitan mi teléfono es con el prefijo de azul 0228 1 15 5 4, 5 0 3, recordando que también ustedes pueden este, marcar el 2 2 8, 1, sí. sin el 15 o sea, 2 2 8 1 5 4 5 0 3 7. esperemos eh, que dentro de poco la agencia pueda tener su teléfono ¿no sí. es cierto? Sí. su teléfono eh, tanto fijo como celular sí. esto ya casi sí. Lo, sí. lo estamos luchando y te lo vamos a seguir diciendo hasta que podamos tener este éxito no es cierto eh, estamos muy contentos la agencia siguiente entendido eh, era donde donde funcionaba antes realmente tiempo. un lugar muy cómodo estamos eh, la mente muy muy gustoso de estar allí y, bueno eh, deseoso de que la gente venga sepan que estamos en el servicio de la comunidad y estamos para resolver o tratar de resolver todos los problemas que que tenga el productor pequeño, mediano, y también el productor grande. No tengo problema. Ingeniero, ¿No? muy amable. Muchas no, gracias. No, por favor. Gracias a usted y saludo a toda la audiencia. Eh, ingeniero Mariano de la Vega. Eh, INTA estuvo en nuestra ciudad. Está todos y cada uno de los martes atendiendo en la agencia de INTA General Alvear. Eh, y es eh, realmente muy importante. Era el reclamo de ustedes, la apertura del INTA y el asesoramiento. Eh, aquí está... Eh, para que lo podamos aprovechar y, y realmente eh, no, no lo dejemos escapar. Va a continuar viniendo en enero, todos los martes de 8, hasta pasado el mediodía, lo va a atender en forma gratuita. Nos ha dado sus datos personales, los vamos a estar difundiendo en nuestros medios y en un rato nada más estará esta charla, el audio del ingeniero, en nuestra página web. Estamos hasta el mediodía, continuamos aquí en FM 93.9 en el diario de la mañana.